Bien, vos y la, vos y ahí está. Eh, buenas tardes, Gabriel. Griega, eh. ¿no? no la eh. Buenas tardes. Griega, ¿no, María Eugenia? Sí, en realidad, entre griego y lituano, mi abuelo era lituano, así que ahí está. queda la segunda opción. Ahí va. ¿Y es, es que sos vericense? Eh, sí, vivo en Vericense. Claro, como corresponde con esos apellidos. Yo soy cubre y que también soy religioso, por eso te digo bien, bien, bien. Bueno, María Eugenia, eh, nada, hacíamos tratamos de, de presentar el tema Y, eh, y bueno, y, y nos preguntábamos cómo están viviendo esta situación Sabemos eh, que para eh, la docencia, sobre todo de gestión privada Ha sido muy complicado conservar y defender eh, los derechos con una patronal Que, que suele ser bastante voraz, ¿no? Y exactamente, Gabriel, es como vos lo estás expresando. Eh, bueno, hoy día eh, en la región, puntualmente en la ciudad de La Plata, eh, estamos considerados epi epidemiológicamente en una localidad, un distrito de eh, riesgo medio, por lo que, bueno, por ejemplo, se podrían habilitar eh, las actividades socioeducativas. Y bueno, hay una serie de protocolos que sí o sí se deben cumplimentar. Eh, por parte de los empleadores, eh, y presentar el proyecto ante VIEGEP para que VIEGEP uh -huh. lo pueda eh, o evaluar y por ende aprobarlo o hacerle las observaciones correspondientes. Y bueno, lamentablemente no siempre se cumple. Eh, conviniendo que los trabajadores y las trabajadoras docentes venimos eh, poniéndole el cuerpo desde el minuto uno, eh, incluso respondiendo a las sobreexigencias sobre de los empleadores Eh, para que ellos puedan justificar el tema de, de la bendita cuota escolar sí. eh, Y bueno y hoy día nos quieren exponer a una vuelta a la presencialidad Sin cumplimentar todos estos protocolos con la misma excusa Para que los padres paguen la cuota porque los chicos están yendo presencialmente al, al colegio Claro, eh, porque aparte recordemos que se les eh, impusieron exigencias Que nada tenían que ver con, por lo menos... Con lo que se sabe hacer Porque de repente tuvieron que empezar a generar Materiales audiovisuales, materiales interactivos eh, sin, sin ningún tipo de capacitación en ese sentido Y estaba siempre esto esto que decías recién no Disfrazate de mono que tengo que cobrar la cuota Sí, es que incluso, bueno, por eso eh, Después de mucho trabajo a principio de año eh, Se logró un acuerdo paritario nacional donde no solo se estipulaba el pago de los saberes en tiempo y forma y en su totalidad, sino, bueno, se planteaban cuestiones como eh, la provisión de las herramientas de trabajo en la vía de, de la virtualidad, eh, obviamente también el derecho a la desconexión, el descanso uh -huh. digital, un montón de problemáticas que obviamente surgieron eh, en el marco de esta, de esta pandemia y donde las trabajadoras y los trabajadores est eh, estuvimos muy expuestos y, y muy sobreexigidos, porque, bueno convengamos que la presencialidad no es igual a la virtualidad y tampoco es educación a distancia ni eh, teletrabajo. Entonces, eh, para nosotros, obviamente, la presencialidad eh, es lo, lo ideal, pero bueno, en el marco de preservar la salud, preservarnos entre todos, eh, hubo que, que reajustarse, re ayornarse y adaptarse, pero bueno, los empleadores, eh, como siempre, creo que es lo que más visualizó en esta época, Eh, mostraron el lado que tienen habitualmente en la que eh, presionan y presionan y no ponen nada de su parte como para obtener el mayor beneficio por parte de eh, de las alumnas y los alumnos que, que concurren a sus establecimientos. Si entenganchas, si estamos con María Eugenia Bocilaitis, Secretaria General de Sado La Plata. María Eugenia, para cerrar, quiero que nos cuentes eh, cuáles son los planteos que están haciendo ustedes para una posible vuelta, y, eh, y si ustedes ven posible que haya algún tipo de revinculación con eh, con la escuela en lo que queda de, del ciclo electivo. Bien, nosotros puntualmente de SADOPSO, tenemos y, y planteamos una vuelta segura a la presencialidad. Pero bueno, me parece que es importante que toda la comunidad educativa, o sea, tanto padres, madres, los docentes, los auxiliares, todos sepan que sí o sí eh, hay un plan jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires para el retorno eh, seguro a, a uh -huh. la presencialidad y que debe estar respetado, no solo aplica para la gestión estatal, sino también para la gestión privada. Entonces, eh, los docentes, todos los trabajadores debemos exigir que estos protocolos se cumplan porque el empleador es quien debe garantizarnos eh, la seguridad sanitaria, en cuanto al retorno, ya sean a estas actividades por ahora, eh, que de hecho son eh, voluntarias en la escuela, ¿no? Las socioeducativas eh, son voluntarias para la escuela si las quiere hacer y son voluntarias para los alumnos si quieren participar o no, que estén garantizadas todas las condiciones, y lo mismo si se diera la vuelta a la presencialidad a clases. Eh, y bueno, y las familias también pedir que se cumpla con todo el protocolo, porque bueno, reitero, estamos hablando de salud, y creo que debemos ser ejemplo en las escuelas de, de, de que nuestros hija, o hijos e hijas estén eh, eh, tengan el reaseguro de que van a estar bien en la escuela, y bueno, las trabajadoras y los trabajadores también. Clarísimo. María Eugenia, ¿algo que quieras agregar para cerrar, que nos haya quedado en el tintero? No, puntualmente esto, eh, reiterar y hacer, perdón que sea tan reiterativa, no, no. pero bueno, eh, que los docentes, eh, sobre todo... Eh, exijan que se cumplan los protocolos que están en el plan jurisdiccional, eh, porque, bueno, eh, es la única manera que tenemos todos de preservarnos eh, a todos, entre todos. Y, y bueno, es, un, es una construcción colectiva y, por ende, debemos eh, pedir que se cumpla eh, antes de volver a la presencialidad, no mientras estamos dentro de la escuela, es antes. ¿Mm? Clarísimo. María Eugenia, muchas gracias por tu tiempo y bueno, acá seguiremos como siempre, eh, atentas y atentos a la, la situación del gremio docente. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos a todo lo que pasa en educación. Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Era Mar María Eugenia Bosilaitis de SADOP contándonos la situación eh, a, a la que se enfrentan en este momento desde eh, los sindicatos de lo que llamamos la escuela privada o la educación privada. En realidad en la Argentina no existe la educación privada, eso es algo que siempre nos encargamos de marcar. En la Argentina la educación es estatal y después hay gestión privada y gestión estatal que eh, es completamente distinto, los contenidos y demás todos eh, tienen, tienen que pasar por la, la aprobación de la DIEGEP, como, como contaba hace un rato María Eugenia, que es la dirección de educación, que, que es la que está discutiendo también las condiciones en las que en las que se va a volver a clase.